qué mal ejemplo. Presidente, dentro del discurso que el Presidente Santos acabó de dar a la Nación, reconoció los avances y logros de los últimos años, concretamente los de su gobierno, ¿no se siente satisfecho que ese reconocimiento sea público por parte del gobierno y que esos avances de la fuerza pública signifiquen hoy eh, una posibilidad de paz para el país? No, porque en los últimos dos años han dejado de debilitar la seguridad y y han dejado de recrudecer el terrorismo y porque una democracia respetable como, como la colombiana debe resolver un problema de desarrollo rural en sus, por ejemplo o un problema de narcotráfico en sus instituciones democráticas no en un diálogo con el terrorismo eso preocupa enormemente por ejemplo el periódico El País decía en España que Colombia pasó del radicalismo militar de Uribe al diálogo de Santos que simplificación tan equivocada nosotros tuvimos una política de autoridad severa Reinserción generosa, sin impunidad, sin impunidad, que permitió la reinserción de 53 mil personas, pero al mismo tiempo, política social que ahora ha debilitado, que le dificultó a los grupos terroristas seguir reclutando jóvenes. Entonces hoy están en entre ellos la seguridad llena de dudas, la inversión y debilitada la política social. Señoras presidentes, en el discurso que le acabamos de oír al presidente Juan Manuel Santos se refirió a los contactos con la guerrilla y dijo que eran una continuación de otros que se habían llevado a cabo en su gobierno. ¿Significa esto que hay una continuidad un... en la política? No, no la, hay, no, la hay. no la hay. En nuestro gobierno se siguieron contactos con el ELN que traía la administración anterior, nunca ocultos, fracasaron porque el ELN no aceptó nuestra condición, de empezar un proceso a partir del cese de actividades criminales que fuera verificable pues el, el proceso con los paramilitares terminó que lo había empezado la administración anterior a la nuestra a través de la iglesia terminaron extraditados porque incumplieron los intercambios humanitarios no se hicieron con la FARC a pesar de innumerables facilitadores porque nuestro gobierno dijo que cualquier preso de la FARC que saliera de la cárcel como el tal intercambio humanitario por los secuestrados ...debería retirarse de la FARC ...y someterse a la vigilancia internacional... ...o a un proceso interno de reinserción... ...y siempre que se habló de un proceso de paz con estos grupos se dijo... ...tiene que empezar, tiene que empezar ese proceso... ...con el cese de actividades criminales... ...y nunca fue oculto... ...entonces, esto que ha pasado, que se ha hecho al costo de debilitar... ...la seguridad y desorientar a las Fuerzas Armadas... ...que hoy tienen que aceptar ir a la mesa para defender sus derechos nunca ocurrió en nuestro gobierno señores Presidente, el, el presidente Juan Manuel Santos también dijo que este es un proceso distinto y mencionó varios puntos, le voy a recordar algunos que se va a continuar la acción de las Fuerzas Armadas que no habrá despeje y que los diálogos se llevarán a cabo en el exterior, ¿no es esa una garantía de que esta vez sí se puede avanzar? dígame ¿cuál es el primer punto por favor? Que, que, que, no habrá, que no habrá cese de las operaciones militares, que las Fuerzas Armadas continuarán incluso con mayor intensidad las acciones contra la guerrilla. Mire, lo que han negociado eh, desorienta a las Fuerzas Armadas. Piense usted en el soldado, en el policía, en el oficial, en el suboficial. Que por un lado, eh, generales de la República con el gobierno en una mesa de negociación con el terrorismo. Y por el otro lado, los ciudadanos de Arauca, diciendo diciéndoles, los de los extorsionistas, de los secuestradores de la paz Las Fuerzas Armadas van a estar desorientadas. Por eso un proceso no puede empezar sin cesar de actividades criminales. Y además, hay algo que omitió el presidente de Ciro y que está en el acuerdo, que es negociar un cese bilateral de hostilidades. Usted no puede decir que lo que hacen las Fuerzas Armadas son hostilidades, cuando ellos es lo que cumplen es la tarea de proteger a los ciudadanos. Y tampoco puede atenuar la acción criminal de los terroristas diciendo que son hostilidades esto a mí me preocupa mucho querido amigo muchas gracias señores presidente por sus opiniones